Antes de arrancar con este programa, eh, programa, queríamos dedicarlo muy especialmente a la compañera Maite Amaya, que falleció en el día de hoy a las 7 de la mañana. Eh, Maite era una referente de la eh, Federación de Organizaciones de Base de Córdoba, eh, que viene militando hace, ya militó como 20 años ahí en Córdoba, laborando un montón en Baro General Paz, en el local de, de la FOB. Y nuestro más sincero abrazo revolucionario que con toda la lucha que llevó adelante en, en, en la organización de base y para un cambio social así que no sé no hay muchas palabras para este momento eh, le dejamos un audio donde está ahí su voz y eh, su lucha Bueno, buenas noches a todos y todas. Eh, nos damos un aplauso a todas y todas que nos hicimos presentes en esta jornada de lucha, sentando un precedente histórico. Ya estuvimos escuchando a las compañeras hace un rato, diciendo todas las verdades consensuadas para la organización de esta actividad y todas las verdades que nos salen de adentro de la evidencia propia de cada quien. Bueno, yo soy de Córdoba, mi nombre es Maite. Junto con algunas compañeras cordobesas redactamos, más o menos intentando traer y acercar nuestra situación para que no pase desapercibido y acompañar más allá de la fisura del pie, esta actividad, y decimos así. ¿Por qué algunas traveses cordobesas adherimos a la CAMPE en Plaza de Mayo? porque no queremos pasar invisibles. Existimos y aquí estamos. Aunque en la periferia de una provincia del interior, detenidas en los penales o comisarías de la tolerancia cero, hambriadas en los márgenes en casicitas de chapa y cartón, envenenadas por los agrotóxicos que usan los ojeros de Córdoba, muriendo en el más silencioso abandono en camisas de hospitales superpoblados, totalmente desabastecidos, o queriendo descansar en pensiones donde las cucarachas nos caminan por la cara cuando dormimos, durmiendo bajo los puentes del río Suquía, o constantemente desalojadas en los lugares abandonados que ocupamos para resguardarnos del frío y la lluvia. Aquí estamos, desde la Córdoba azotada por y Siacomino, las empresarias y los empresarios, las iglesias, aquí estamos y con el puño en alto. Acampamos porque queremos visibilizar nuestro hartazgo de tener que prostituirnos, reventándonos el culo para poder comer hasta que se nos reviente la cabeza. Necesitamos fondos urgentes para cooperativas de trabajo y eliminar la discriminación en los amados sistemas laborales. Queremos el inmediato reconocimiento de nuestra identidad. Que la policía deje de torturarnos, violarnos, detenernos, y de acosarnos por ser quienes somos. La violación del código de falta y el desmantelamiento inmediato del aparato represivo. Queremos acceder a las escuelas sin ser discriminadas y tener capacitación en oficios. Necesitamos que no nos discriminen en los hospitales públicos. Nuestro promedio de vida es corto y por razones totalmente prevenibles y hay responsables en esto. La clandestinidad de las intervenciones sobre nuestro cuerpo nos está matando. Queremos acompañamiento y contención en tratamientos hormonales. Implantes quirúrgicos seguros, legales y gratuitos. Queremos decidir sobre nuestros cuerpos, fuera de la iglesia y en el estado de nuestras camas. ¡Saquen sus rosarios de nuestros años! Necesitamos planes de vivienda y subsidio para todas, no solo para las amigas o punteras del gobierno, que se han bajado directamente a las organizaciones de travestis. Vinimos a acampar a Plaza de Mayo porque preferimos buscar nuestra dignidad luchando antes que dejarnos morir en el abandono. Creemos que es posible vivir y no sobrevivir, castigadas y privadas de las necesidades más elementales. Sabemos que no somos las únicas excluidas y marginadas, estamos por otra sociedad y este es un camino que compartimos con cada persona que se planta, en cada ruta, calle y plaza del país. Por eso estamos aquí en Plaza de Mayo. Es por eso que nos solidarizamos con otros sectores de lucha que también proponen el cambio social. Entendemos que el mundo que necesitamos es uno donde nadie quede afuera y nadie se quede con lo que nos corresponde a todos y todas. Juntas, hoy, desde aquí y en cada lugar podemos hacer una gran traba a las opresiones. Desde Córdoba traemos Suria travesti. Escuchamos un audio de Maite en el 2009 en una campe un en, en Plaza de Mayo. Eh, nuestro gran saludo, siempre presente la compañera Maite. Bueno, vamos con la agenda de locales. Vamos con el pequeño punteo que hacemos normalmente, que tiene que ver con eh, las noticias locales, los titulares más importantes y un poco de información relevante para la comunidad. Convocan a los docentes de nivel secundario zona cuarto capital con título docente que figuren en la LOM 2017 a cubrir los siguientes espacios curriculares sistemas 1 de a las 6 horas suplente EPET número 1 tarde historia suplente eh, colegio provincial número 7 tarde también llamado especial, departamental y provincial, interesados a cubrir el cargo de maestro de música y maestro de sección nivel inicial y primario, departamento de La Madrid, maestro de inglés nivel primario, departamento de Brauco, maestro de pretaller huerta carpintería, departamento de Chilecito, presentarse los días martes y 13 y miércoles 14 de junio en horarios de 8.30 a 12 horas. Eh, Catalina, ¿algo que quieras decir eh, al público acá presente? Seguimos. Denuncia de corrupción en dos obras municipales de la capital. Los concejales de Fuerza Cívica Riojana, Sebastián Cutrona y Karina Maldonado, eh, pedirán informes sobre la adjudicación de la rotonda de, la, de las banderas, Avenida Félix de la Colina y Jardín Maternal, obras del municipio capital y la adjudicación de la empresa Pórtico SRL, al parecer propietaria del hermano, de Andrea Mercado Luna, Secretaria de Desarrollo Urbano y, Munici y Municipalidad. Seguimos con el próximo, el próximo titular, que es Casas, no es Casas, nos están asfixiando a La Rioja y a otras provincias. Así lo expresó el gobernador Sergio Casas respecto al envío de fondos de Nación. A su vez sostuvo que espera que, tengamos, que no tengamos que volver a, a implementar políticas como en la crisis del 2001 en obvia relación a la posibilidad cierta que indicó el diputado nacional Véder Herrera, le tendríamos que poner entre paréntesis el verdadero gobernador de la provincia de La Rioja, sobre entregar un bono alimenticio a los empleados públicos riojanos. UNLAR, docentes dan marcha atrás y hay clases miércoles y jueves. Los gremios y UNLAR informó que finalmente no adirá al paro que dictaminó CONADU para no afectar fecha de exámenes de los alumnos. El gobernador realizó, eh, revalorizó el decreto 840 y asegura que no se va a modificar. Luego de la presentación del máximo tribunal de justicia, ya que el superior tribunal de La Rioja se negó a resolver la presentación que cuestiona las obsesivas detenciones policiales, es el único funcionario que se ha pronunciado al respecto. Ahora pasamos a la agenda de Nacionales, en marcha de choferes y gremios, amplia protesta en el centro de Córdoba, los trabajadores de transporte hicieron acto y movilización en apoyo a la lucha que entró en el noveno día de paro, que también en el día de hoy, eh, después de ida, eh, ribetes, idas y venidas, eh, ya el día de mañana ya vuelve a la normalidad, este, siguen en, en tratativas que ya ampliaremos, digamos, como... A, ...siguió el panorama en, en esta lucha de choferes de Córdoba. Los docentes de la Bonaerense de nuevo en paro este miércoles. Tras reunirse los funcionarios provinciales... ...los representantes sindicales anunciaron una medida de fuerza... ...de 24 horas para este miércoles. También habrá una movilización que será dada en los días, en ese mismo día... ...a una hora a convenir. Por la defensa de los derechos culturales frente al mercado... ...fue presentado en el Congreso el proyecto de ley federal de las culturas impulsados por el Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura, fight y elaborado luego de la realización de más de 40 foros participativos en todo el país. Identificaron a 19 víctimas de la dictadura en una fosa común en Tucumán. A partir del trabajo del colectivo CONIT y el equipo de antropólogos forenses de la AEAF, fueron identificados los restos de casi una veintena de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina. La justicia le otorgó la descarcelación a Iggy. Eva Analía de Jesús Iggy fue escarcelada y esperó el juicio oral en libertad. Estuvo detenida casi ocho meses tras detenerse por un ataque machista. Rumbo a su absolución, una vez más, el feminismo organizado construye otra historia de liberación. Ahí pasaba las noticias, el punteo de noticias locales y nacionales, así que pasamos a dejarlos con un, a escuchar eh, un tema más de la excelente selección que hemos hecho con Cuni antes de empezar el programa. Así que seguinos escuchando por 877 Radio Voces, La Rosca de la Tarde. <música> Zakila, but you're a couple especially when your body's double duplicate, and then you wait for the next Kuwait, Coma, Coma, Jamaica and Roma, Coma, Coma, Jamaica and Roma, Coma, Coma, Jamaica and Roma, Coma, Coma, Jamaica and Roma. Someone with fun will with hair beats. Coma, coma. Jamaica aroma. Coma, coma. Jamaica aroma. I must be crazy, crazy, I'm Swayze, you're digging a hole, in road, but you're crazy, but you're lazy, must be lazy, 50. don't wanna be on top of your list. Estamos de vuelta con este segundo bloque en La Rosca de la Tarde, donde, como bien decíamos, acabamos de escuchar a Karma Koma, a Massive Attack, uno de los temas más lindos para escuchar a la tarde volviendo a tu casa o empezando a preparar el mate. Como decíamos en el bloque anterior, estamos en el desarrollo de lo que son las noticias locales y para comenzar tenemos que el gobernador eh, revalorizó el decreto 840 donde asegura que, se va a que no se va a modificar luego de la presentación del máximo tribunal de justicia ya que el superior tribunal de la misma se negó a resolver la presentación en cuestión la que las abusivas detenciones policiales es el único funcionario que se pronunció al respecto. No nos olvidemos que en la provincia de La Rioja rige una ley de tolerancia cero con respecto a lo que tiene que ver con el consumo de alcohol y en, cuando uno estaba manejando lo que se han hecho varias presentaciones que tienen que ver con lo expropiativo que es por las altas tasas de eh, lo que se cobra para poder salir con estas multas y lo que es un parámetro que no tiene ningún otro otro lugar que se desarrolle de la misma que es la detención de la persona que le da positivo digamos el este el test de alcoholemia donde se le va directamente a la Bueno, tenemos otro inconveniente acá en La Rioja Que es el tema de las contravenciones Donde se van a la alcaldía Y bueno, se han hecho varias presentaciones Donde el único funcionario, como decíamos recién Que se había pronunciado al respecto Había sido el actual gobernador de La Rioja Tenemos un audio de una entrevista a la mañana Si mal no, no recuerdo Al respecto que ya pasaremos a escuchar El señor Pedro Carreño Es quien está en, en el audio Bueno, ¿eh? ustedes ¿Habían realizado la presentación de la cual el, el, tribunal, el Superior Tribunal se negó a, a manifestarse si era inconstitucional o no? Así es. Ayer eh, hemos presentado el recurso extraordinario para ser eh, tratado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde cuestionamos este criterio que ha hecho valer el Superior Tribunal de no querer entrar a considerar a dar trámite y resolver el pedido que habíamos formulado bajo la forma de una acción declarativa de certeza con relación al decreto ley 840 que verdad eh, es una norma inválida que corresponde con un código que ha sido parcialmente derogado y que se pretende volver a poner en vigencia de una manera irregular a través de su aplicación ¿no? cotidiana, que es eh, lo que todos conocemos como decreto 840. Efectivamente, entonces el trámite judicial ahora continúa eh, Primero deberá decidir el Superior Tribunal si concede, si admite el recurso, que debería hacerlo, porque ese es el derecho que tenemos de cuestionar ante la Corte su resolución y enviar el expediente para su tratamiento por el máximo Tribunal Judicial de la Nación. Y llegado el caso que el Tribunal, el, la Suprema Corte, digamos, eh, lo dé como inválido a este decreto 840, ¿qué debería suceder aquí en la provincia? A ver, en lo inmediato eso no debería suceder, porque lo que estamos cuestionando en esta primera etapa, eh, increíblemente, es el criterio del Superior Tribunal de no admitir esta presentación. La de la inconstitucionalidad, que en el fondo del asunto sí está presentada y está admitida y debe de tramitarse. Lo que no se ha querido admitir es considerar previamente, para que se pueda habilitar el trámite de lo otro, que este el decreto 8.4, si está o no, que define el subpreterráneo, si está o no derogado, si ha sido válidamente o no sancionado, para después sí entrar a considerar si es válido, si llegase a ser válido, está bien aplicado, si es o no es inconstitucional. ¿Se entiende esto? Ah, claro. Es como un planteo previo. Nosotros hemos cuestionado a través de la demanda la inconstitucionalidad, porque es así, es inconstitucional y no cabe sino declararlo como ha sucedido en otras provincias. Pero... Antes de eso, nosotros también hemos planteado que para nosotros no se debe estar aplicando, porque está mal concebido. Originariamente, el Decreto 840 es la modificación del artículo 44 de aquel viejo Código de Faltas de la Dictadura, que por entonces, en el 2015, ya estaba derogado con la aplicación de la Ley Nacional de Tránsito, que establecía otro régimen distinto. Entonces, mal pudieron haber eh, sancionado y puesto en vigencia ese Decreto 840. Para nosotros es inválido y no se debe aplicar. Eso es lo que lo hemos planteado. Primero declare si es válido, tendrá su razón, y si no es válido, acá se termina todo y no lo deberán aplicar más. Y si fuese válido, entra a jugar el segundo planteo, que es inconstitucional. Es... es decir, si estaría bien, eventualmente, si estuviese bien sancionado, es inconstitucional. Es el planteo que hemos hecho y que el Superior Tribunal inexplicablemente no admite. Y por eso nos vamos a la Corte. Entonces, lo que va a resolver la Corte es si el Superior Tribunal actuó bien o actuó, o actuó mal cuando no nos permite discutir y no quiere resolver este primer planteo. De modo que todavía no debería pronunciarse la Corte sobre el fondo del asunto, que es la inconstitucionalidad, sino sobre este primer criterio adverso, este, formalista, eh, riguroso y legítimo, del Superior Tribunal, que se niega a aceptar este planteo y, por supuesto, a tener que resolverlo. Es, es increíble que estemos eh, tratando eh, estos temas, ¿no? De... Coincido con usted. Es increíble que la ciudadanía no tenga la posibilidad de acceder a los tribunales, como lo garantiza la Constitución, plantear un reclamo, como lo habilita la Constitución, sobre la validez, sobre la vigencia de una norma, de modo que es la justicia, según nuestro orden constitucional, el que debe hacer. ¿A dónde voy a ir a consultar si una norma está o no vigente y si es, debe o no aplicarse? En ningún lado no funciona así el sistema. Lo que hay que hacer es que la persona que se ha visto afectada por la aplicación de una norma como esta pueda ir a la justicia a hacer su planteo y es obligación de los tribunales, en este caso el Superior Tribunal, eh, resolver ese pedido. Darle trámite, porque acá hay otra parte que tiene que contestar que es el Estado provincial, y resolver Así funciona el sistema de administración de justicia. No hemos venido con una consulta, hemos venido con un planteo concreto porque es una ciudadana, la han detenido, le han ejercido todo tipo de excesos este, en función del régimen jurídico que aplica la policía porque se lo ha provisto el Poder Ejecutivo y, y no se le admite que el tribunal se pronuncie sobre la validez de ese régimen que está aplicando el Estado. Es un, es un retroceso gigantesco. Estamos... Este, en realidad eh, sufriendo los efectos y alcance de un régimen de tipo monárquico ¿no? Okay. que no se puede cuestionar por vía judicial y lo peor de todo que es por la eh, la decisión del Poder Judicial que se abstiene de intervenir eh, Doctor, no grave. haciendo un poco de futurología y supongamos que el decreto 40, se, se, o lo que se conoce como decreto 840, se derogue, se declara inconstitucional y no se aplique más ¿Esto abriría las puertas para que aquellos que hayan sido detenidos y hayan sido vulnerados en sus derechos eh, puedan ejercer juicio sobre el Estado? Mire, si la sentencia final, ya sea del o de la Corte, es la que declara que la invalidez, porque nunca se debió haber sancionado ni menos aplicado tal como se ha sancionado y se ha aplicado, no tengo duda que hay afectación de los derechos y garantías de todos estos ciudadanos a quienes se les ha privado la libertad, se les han aplicado multa, de hacer su reclamo por otro juicio al Estado Provincial. Esto no es automático que claro. el... Superior Tribunal de Justicia declara inconstitucional una norma que no prega. significa su derogación, eso tiene que quedar claro pero sí significa que hay un mensaje muy claro del Poder Judicial a los legisladores de que debe reaccionar y provocar los cambios esa norma declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe inmediatamente ser eh, dejada sin efecto eh, revocada y sancionada a otra por el órgano competente que es la legislatura y cada uno de los ciudadanos individualmente deberá promover una acción judicial reclamando por los derechos que se le han conculcado. Y pasaba el audio que, de la nota que escuchábamos esta mañana sobre eh, el 840 y bueno, esto que lamentablemente no nos sorprende para nada, ¿no? Que en La, la Rioja ciertas cuestiones que tienen que ver con la constitucionalidad eh, se obvian de forma amplia, ¿no? Yo no entiendo porque lo que, lo que más le interesa es la caja que están haciendo con el 840. O sea, lo que está pidiendo la gente básicamente es que no te lleven preso, digamos. O sea, si ya arreglaste con la caja, la policía lo tiene ahí, no se sabe nadie con, qué se hace con la plata, ya está, digamos, ya hiciste tu negocio. Digamos. Sí, ah. sí, sí, sí lo, que sería más, lo, lo más normal sería eso, pero me parece que también tienen como esa parte dual en la que, bueno, no solamente estamos haciendo esto, porque en realidad lo que vamos a hacer es prevenir para que vos tengas... Bueno, prevención no hay. En los casos desde que está el 840, los casos de eh, siniestros de tránsito sí. siguen exactamente igual eh, y la plata en la que Es la que, se, como vos bien decías, no se sabe tampoco a dónde va. Así que la, la verdad que parecería algo más que para molestar a la, a la población, no tiene otro fin. Cosa que no nos tenemos que olvidar que tenemos un intendente del interior de La Rioja que obviamente tuvo la posibilidad por su poder gubernamental de sí. eh, esquivar ese tipo de controles alegando cosas de como... De ser famoso en YouTube, De no. ser famoso en YouTube y alegar cosas como tengo al, eh, dolor de muelas y por eso tengo que ponerme alcohol en la muela para poder salir, y bueno, sí, sí, y cosas sí. por el estilo. Bueno, lamentablemente la mala costumbre que tenemos de soportar algunas cosas por el estilo. Bueno, siguiendo con el tema de apretar a la población, eh, el, nuestro gobernador y único gobernador Casas, eh, dijo que nos están asfixiando en La Rioja y otras provincias. Este, y bueno, hizo referencia a, a, los, a los fondos que no están viendo de Nación, Y, y también dijo que esperaba no tener que volver a implementar políticas como la crisis del 2001, a la cual eh, también lo indicó el diputado eh, nacional Veder, que, eh, bueno, que en esa época se pagaban con Tigre Canasta, y en relación a eso es que hacían alusión al 2001, un poco, que este fantasma del 2001, que es como el fantasma de la B de River, pero claro, el 2001 un poco más grave. Este, y cómo estaban. Acaba de llegar eh, la, el, la rosca, el, el la rosca, rosca de, de la tarde. tarde. Y bueno, eh, y, eh, en ese sentido es que bueno, no se sabe mucho bien qué va a pasar. Están los de 1.500 pesos. Ahora no tiran que no van a ser 1.500 pesos, van a ser tikke canata. Y otra de las grandes noticias es que Casas afirmó que La Rioja no firmará el pacto federal. Y afirmó que La Rioja... Eh, quiere saber quiénes son los que van a firmar en el pacto general, creo que lo resuelve mandando un mail, un whatsapp, una llamada telefónica rápidamente, pero eh, hasta el momento parecería que es uno de los pocos que ha, se ha pronunciado al respecto eh, pero ha dicho que no va a, fictar, a firmar el, el pacto, pacto federal minero, minero sí. que es, es una de las tres provincias que en la tarde a partir de las cinco y media de la tarde se han firmado casi todas las adherentes las únicas provincias que no han firmado el pacto federal minero que ha presentado el gobierno de Mauricio Macri son Salta Chubut y La Rioja hasta ahora es lo que parecería ser un despegue un poquitito de lo que era la hegemonía que estaba planteando el macrismo para con, la, con las provincias mineras y en esta Superposición de cosas en lo que la consenso, el consenso social no le da cabida digamos a este tipo de actividades. ¿no? Ahora la pregunta es: ¿cuánto lo van a poder sostener? Corre las apuestas. Y lamentablemente el juego hacemos, político hace. Me no, apuesta en días, semanas. Y yo creo que en realidad tiene mucho que ver bolas. con una. No, a mí, para mí tiene que ver con que no quieren que se les prenda fuego las provincias adentro, porque eso es algo que intrínsecamente lo pueden hacer por afuera y seguir adelante con este plan federal minero. Siguiendo con las noticias locales, lo, las docentes dan marcha atrás en las clases y van a dar clases el día miércoles y jueves, en lo que nos parecía una de las mejores noticias del día de ayer. Yo emocionado, compungido, completamente traccionado por las fuerzas revolucionarias de un grito, un cántico que se da en la ULAR, que es este es la ULAR de los trabajadores. El gremio celular informó finalmente no adherir al paro que dictamina con ADAU para no afectar fechas de exámenes de los alumnos. Qué bueno, eso es como decirle a los de Córdoba, no, sabe que ustedes tienen que volver a manejar los colectivos porque si no, no puede haber transporte. La idea era que no pase eso. Sin embargo, realizan las jornadas de concientización contra la que consideran una política de ajuste del macrismo. Esto también tiene una lógica tan rara, ¿no? Finalmente, el ULAD tendrá clases miércoles y jueves, pese a que un primer momento el gremio decidió que... A ver, yo soy un gremio y te digo, bueno, ¿cuál es la medida de fuerza que tengo para hacer? Bueno, no vamos a dar clases del miércoles y el jueves, que era una atracción que le costó bastante al ULAD en el pasado llamado de, de exámenes, en el que para poder adherirse a nivel nacional... Por primera vez la patronal, que en este caso sería la administración del AULAR, le dio el visto bueno a este paro, ¿verdad? Teniendo que reprogramar lo que eran los exámenes del de mes de mayo. Ahora, como para, no, para que no suceda lo mismo anterior, primero dijeron que sí, vamos a hacer el paro, y después dijeron no, en realidad no, porque si no van a perder exámenes y tenemos que hacer como muchas cosas. El compromiso del sindicato del AULAR, digamos quizá... No, iba a decir en su momento más bajo de todos, pero no, solamente haciendo una de las tantas cosas ridículas que están acostumbrados a hacer, ¿no? Veo que tenés muchos amigos ahí. Bueno, sí, bueno. seguimos, seguimos con, las, con las noticias. Denuncia de corrupción en dos obras del municipio eh, de Capital. El concejal de Fuerza Cívica Riojana, Sebastián Cutrona y Karina Maldonado, pidieron un informe sobre la adjudicación de la Rotonda de las Banderas, Avenida Fénix de la Colina y Jardín Maternal. Las obras del municipio de Capital adjudicadas a la empresa... Pórtico SRL, al parecer propietaria de un hermano de Andrea Mercado Luna, secretaria de Desarrollo Urbano de la Municipalidad. No, no puede ser. Esto que me está pasando está mal, seguro. ¿Que se ha adjudicado una licitación a una empresa de una hermana de un, del Ministro de Desarrollo? No, bueno, seguramente estamos confundidos. De desarrollo urbano, ¿no? No es de desarrollo social. No, no, no, de desarrollo urbano, como, sí. o sea muy, muy no explícito, creo, ¿no? Sí. Es como de sexo explícito. <ríe> sí, puede ser. Se trata específicamente de la obra y la finalización de la rotonda de las banderas... ...ubicada en la medida... No, está la muy primera. linda la obra, él quedó muy bien. No eh. sé cuál es, vos sabés que ya la verdad... ...la construcción de jardín maternal y un jardín maternal infantil en, en nuestra ciudad. Según informe de la presentación del bloque cívico riojano Sebastián Cuturana, ...en ambos casos la empresa adjudicada fue Pórtico SRL... ...cuya administración representa legal y el uso de la firma social... ...está a cargo del hermano la Secretaria de Desarrollo Social Urbano del municipio de la capital la arquitecta Andrea Mercado Luna. Como para poder ampliar esta noticia, que la verdad que nosotros desde nuestra... No, no, no podemos creer de que haya tenido la posibilidad de adjudicarse una licitación, una hermana del Secretario de Desarrollo Social. Estamos en comunicación telefónica con el, el concejal Sebastián Cutrola, parte de, la, de los que han presentado eh, este pedido de informe en la, en la Cámara. Sebastián, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, un saludo a todo el equipo y los oyentes de la sala. Eh, te damos la bienvenida, vas a ser uno de los primeros eh, entrevistados, en, no, el segundo entrevistado en La Rosca de la Tarde, que es el noticiero que hacemos en Radio Voces por la Tarde, y queríamos saber, porque nosotros la información que tenemos es que ha sido adjudicada una, eh, unas obras a lo que vendría a ser la hermana del de, de, Ministro de Desarrollo Urbano, y como nosotros somos eh, bien pensados, no pensamos que eso podía ser así. Ah, mira, bueno, en este caso me parece que habrá que repensar la idea de ser bien pensado. Eh, les cuento por okay, qué, chicos. Al, la misma sorpresa que probablemente tuvieron ustedes cuando escucharon el caso, la tuvimos nosotros, que hace un buen tiempo venimos siguiendo el plan de licitación del municipio Capital y advertimos en este caso concreto, específicamente del jardín maternal del barrio de infantería. Que el municipio capital, a través de su cartera de desarrollo urbano, que actualmente se encuentra a cargo del arquitecto Mercado Luna, ha adjudicado una obra después de un proceso de licitación a la empresa Pórtico, Pórtico Sociedad Responsabilidad Limitada, que tiene como su representante legal y administrador actualmente al hermano Fabián Mercado Luna. Nosotros hemos catalogado este hecho como un hecho. ...de vulneración completa de nuestra ley de ética pública... ...no solo a nivel nacional, sino a nivel provincial... ...más allá de que todavía no conocemos los detalles específicos... ...del proceso de licitación y no estamos en condiciones de afirmar... ...si existió alguna irregularidad o vicio en el proceso... ...tenemos convencimiento pleno de que eh, este hecho rosa casi el escándalo... ...porque claramente... No existe ningún parámetro de ética para poder adjudicar una obra a un familiar directo, en este caso de la secretaria de Desarrollo Urbano. Nosotros, desde cuando empezamos a dar la noticia y la información con respecto, decíamos siempre un tópico de este programa, si se quiere, es que hay que dejar de estar acostumbrado a las cosas que están mal. Ese mal acostumbramiento a las cosas que normalmente decimos, bueno, sí, pero es así y pasa siempre, es así. Y la verdad que festejamos que se haya podido hacer una presentación de informe y haciendo una, utilizando una palabra que está tan bastardeada últimamente, que es ético. Es poco ético, independientemente de que los, las formalidades estén dadas de forma, digamos, efectiva. La adjudicación por parte de una hermana a la empresa, a un millonario, 11 millones de pesos para hacer un jardín a, una, a tu hermana, desde vos siendo el de desarrollo urbano, es ya algo que no es, no es que arroza el escándalo, es un escándalo. Exactamente. Es que En el caso concreto de la adjudicación de esta obra... No se trata únicamente eh, de un hecho eh, que se cae o que queda agotado en el ámbito de la moral personal de los integrantes. Hay una ley de ética pública nacional que sanciona este tipo de, de comportamientos porque existe una incompatibilidad manifiesta. Eh, todos aquellos que en algún momento han tomado la decisión de inmiscuirse en la cosa pública, ¿no? de formar parte de algún alguno de los poderes del Estado sabe que tal decisión conlleva una serie de renunciamientos personales, y en este caso nosotros hemos advertido la incompatibilidad manifiesta, fíjense ustedes qué llamativo que sería y a riesgo de de ser autorreferente, ¿no? en lo que voy a decir. ¿Qué riesgo, qué riesgoso sería que personalmente uno pudiera abrir una consultora política? La gente conoce que nos dedicamos a la política, a qué partido político, y este tipo de actividades privadas no pueden tener lugar porque uno pasa en algún momento a representar al estado en algunos de, de sus poderes y no puede, bajo ningún punto de vista, seguir con las actividades privadas. Así que ahora, el segundo paso, ya me parece, habiendo salado la discusión ética, que reitero, no, no existe ningún contrapunto o contraparte que se pueda hacer para discutir nuestro argumento, sí queremos saber si existió o no algún tipo de irregularidad o en del proceso, porque qué garantías tenemos nosotros de que no se ha pagado algún sobreprecio. ¿Qué garantías tenemos nosotros de que algunos de los oferentes, si existieron otras empresas que participaron en el proceso de licitación, no han sido descartadas justamente por beneficiar eh, algún familiar de, de la responsable máxima? Lo bueno es que esa presentación se haya llevado adelante y que la investigación eh, pueda ser seguida también por los medios para que seamos un poco eh, los vigías de que estas situaciones se corten de una vez por todas y por lo menos se empiecen a visibilizar. Te saco, Sebastián, un segundo de lo que es el plano local y te llevo al plano nacional, donde La Rioja es una de las provincias que no ha, fui, no ha firmado el Pacto Minero Federal. ¿Cuál es tu análisis eh, en particular de, de la situación? Bueno. En principio me parece que muy contento eh, personalmente y creo que, que gran parte de, de los representantes de nuestra fuerza a nivel local no han compartido la visión de, de desarrollo que ha tenido en muchas ocasiones el gobierno nacional, pero también siempre siendo eh, conscientes de que el presidente ha sido respetuoso de la voluntad popular y en este caso la ausencia de licencia social para, para este tipo de emprendimientos. Me parece que... En el caso concreto de la decisión de no abonar a este pacto federal, eh, en el caso concreto del gobierno provincial responde netamente a la coyuntura electoral. Me parece a mí que de haberse suscitado en un momento diferente al actual de nuestra provincia, seguramente la actitud del Ejecutivo hubiese sido diferente, que al fin y al cabo es quien por mandato constitucional tiene las atribuciones y facultades principales para decidir sobre los recursos naturales y minerales, en este caso, en la provincia. ¿Vos pensás, Sebastián, de que sería un desacierto para la provincia de La Rioja, independientemente de la cuestión del consenso social y los movimientos que ya sean, la sociedad en su conjunto que ya se ha expresado en el tema, eh, tomar esa ruta económica para la provincia? Sin lugar a dudas. Tengo eh, algunas certezas en mi vida y personalmente es una de ellas que, que seguramente defenderé hasta el día que, que me toque dejar el ámbito del de de, de académico pero también en el ámbito de la política es que el proyecto de desarrollo de nuestra provincia no tiene que estar ligado a la minería que hay un campo muy fértil para nuestra provincia en el ámbito del turismo y de la agroindustria, que seguramente deberían ser los perfiles productivos de desarrollo local que nuestra provincia debería comenzar a construir con el, con el paso del tiempo y que la alternativa de la minería no solo eh, va a ser contraproducente para nuestra provincia, sino que dado muestras concretas de tener eh, numerosas consecuencias negativas para muchos de los otros lugares donde se han implementado este tipo de políticas, y me parece a mí que independientemente del lugar en consideración, nuestro país de a poco tiene que comenzar a alzarse, y la sociedad civil estar muy atenta a cualquier tipo de emprendimiento de estas características. Muchas gracias, siempre tan claro, Sebastián, así que por la comunicación y bueno, te queríamos preguntar algunas cositas con respecto a la presentación que habían llevado adelante hoy y esto que también nos compete de, a nivel nacional y a nivel provincial. Muchas gracias por la comunicación y te mandamos un abrazo grande desde el noticiero La Rosca de la Tarde. Muchísimas gracias. México. Sí, un abrazo grande y a seguir adelante con el radio. Y ahí pasaba nuestro entrevistado, el concejal Sebastián Cutrona, dándonos detalles sobre la presentación que se hizo el día de hoy y también llevándolo un poquito más adelante con lo que son las noticias nacionales que tienen que ver con el pacto federal. Y la no firma fue bastante claro a la hora de decir de que no tendría que ser el perfil que lleva adelante la, la provincia a nivel productivo y que solamente lo ataña a una cuestión meramente electoral por la coyuntura en la que vivimos. Como buenos veedores, guardaremos este audio para futuras... Eh, para futuros programas Seguramente, ahí pasamos a nuestro tercer bloque Y vamos a una tanda musical de esta extensa y espectacular lista Que nos, acaba de, que nos está poniendo en el aire la señorita Cuny al respecto Graciela, ella es trabajadora de los trolebuses en el marco de esta movilización importante de apoyo a la lucha de los trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo estás viendo esta movilización que se está desarrollando? Bueno, feliz, feliz que toda la gente se haya dado cuenta de la miseria que estamos ganando y cómo lo está explotando este gobierno. Entonces, esto hace bien a todos y fortalece a todos los gremios también. Así que a partir de ahora... Creo que esta fuerza es la que necesitamos para marchar, para repudiar estos. Este, esta, no, no sé cómo decirlo, ya porque no hay palabras para, para decir lo que están haciendo con este gobierno corrupto, porque es corrupto este gobierno, que quiere tener a, la, a todos los empleados de rehenes, de esclavos. Entonces, eh, es hora de que este pueblo se ponga de pie y le diga no, no somos esclavos, estamos trabajando acá, queremos un país libre, es democrático, nuestro sueldo que sea digno, el sueldo del trabajador, para eso trabajamos, no le robamos a nadie, los que nos están robando son ellos. Eh, una consulta, ¿qué opinan ustedes de lo que está pasando en estos momentos de que están saliendo a cubrir los recorridos del transporte, personas no calificadas y además acompañadas de fuerzas de seguridad? Bueno, ay, ay, ay, te paso por un compañero. Eh, bueno, no, no, qué, bueno. Eh, es, es, una, es una falta de respeto eso. No, no se nos está respetando el derecho a huelga. Eh, Pienso de que están poniendo la vida en peligro de, la, de los choferes inexpertos, de los conductores inexpertos, y están poniendo eh, en peligro a la ciudadanía también, los que toman esto, eh, los vehículos por desesperación, por llegar a su trabajo, por cuidar su trabajo, pero están corriendo riesgos, porque hoy día han chocado, varios colectivos han chocado, porque no tienen experiencia, no tienen experiencia, o sea que me parece que, que este intendente está dando eh, manotazo de ahogado. ¿Por qué? Porque hoy el trabajador, estamos de pie, estamos fuertes y vamos a seguir adelante y no vamos a dar marcha atrás, porque caminando hacia atrás no se llega a ningún lado, así que vamos adelante con toda la fuerza y hoy te, la tenemos más que nunca porque estamos con todos los gremios. Bárbaro, ¿querés agregar algo más? Bueno. Bueno, escuchamos el audio de una trolebusera de la ciudad de, de Córdoba. En Córdoba los, los trolebuses eh, son manejados por mujeres. Y bueno, fue por referencia, fue es, este, Claudia, que se llama, que fue, circuló mucho en redes sociales una entrevista que tuvo en Canal 8, donde pidió una entrevista en vivo y estuvo debatiendo con un presentador y realmente se hizo escuchar bastante, estuvo es muy interesante. Eh, anda por ahí en, la, en, en las redes, ese audio, y contar un poco el proceso de por qué llegó a estos nueve días de paro. Eh, yo creo que todo empieza más que con el mestre de ahora, sino con el Mestre Padre, que es quien lleva primeramente eh, una, de las, una de estas empresas, y donde cuando asume Mestre Junior, como también se lo sabe decir, este, sigue con este negocio de las empresas de transporte su, super subsidiadas, con el boleto más caro del país. Eh, ni bien lo primero que hizo Mestre cuando llegó fue privatizar eh, la empresa eh, municipal, cambiar de letras a números todos los colectivos, cambiar los recorridos que no favoreció nada al usuario, sino que fue un reacomodamiento como para marcar gestión, o sea, yo acá los colectivos ahora en vez de ser azules son rojos y en vez de ser rojos son azules y en vez de letras son números, una estupidez, una estupidez característica de toda Latinoamérica, ¿no? donde no hay una proyección, donde no no hay una continuidad en los proyectos eh, urbanísticos. Y bueno, y es, eh, puntualmente en, eh, más, más en este año o el año, que, el año pasado, un conflicto que empieza en la UTA, eh, en el cual eh, pierde la elección quien era la conducción, la burocracia, eh, de más de 20 años siendo el secretario general, y a menos de un año eh, la UTA nacional, que no le gustó mucho. Um, el cambio de dirección, eh, dice que hay un, un error, o sea, cuando están llamando a un paro, dice que están violando el estatuto y la UTA Nacional, con complicidad del gobierno provincial de Córdoba, eh, llama a intervención de la UTA y que bueno, va a ser cumplirse dentro de poco, un año, de que está interviniendo la UTA, que es uno de los reclamos también que tienen los delegados. Eh, la UTA Nacional no se portó muy amigable con... El, el, el conflicto de delegados de, de choferes de estos nueve días de conflicto. Y bueno, este, el, el problema que tiene la UTA nacional es precisamente el reclamo de Córdoba no se, no se disperse. ¿Cuál es el reclamo? La paritaria nacional, que en esta sí es nacional, no sí. en la de docentes sino en, la, en la, de, de la de la UTA que transporte, eh, es que el 21% de aumento es a partir, de, no es retroactivo, o sea, de, de esta fecha de enero pasado no, no se cumple y va en tres etapas, que en realidad es más para el año que viene y para este año. Son 8% ahora y el resto de los porcentajes en diciembre y enero del año que viene. No solo eso, sino que también el 21% que se le plantea a nivel nacional es en el sueldo base que se le toma de la Provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Lo que el sueldo promedio... ...en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires... ...casi duplica el sueldo promedio de la, ciudad de la provincia de Córdoba... Uh -huh. ...entonces en realidad... ...técnicamente el aumento tendría que ser del 35%... ...para que sea eh, realmente nacional... ...porque tiene que ser uh -huh. con respecto a lo que, se, lo que se trabajó hoy... ...eso decía una de las, de las delegadas... En, ...en entrevista que le hicimos el día de ayer... Y también otra cosa importantísima es esto que vos acabas de decir, aparte de hacerlo en tres partes, sería solamente un 8% de, de aumento. Sí. Cuando estamos calculando hasta el día de hoy un acumulado del 24% de inflación, sin contar eh, la suba de eh, la luz del agua y el gas, que también tenemos casi un 1000% en algunos casos de, de aumento, lo que sería básicamente sí. una, una miseria y una cosa que no tiene ningún sentido. Y además la, que el transporte en Córdoba aumentó 33% y está subsidiado con 7 millones de pesos, lo cual también es, bueno, esa plata es solo para los empresarios, no puede ser para los choferes, digamos, es uno de los planteos también que, que tenían en una, en una semana donde denunciaban cómo no llamaban a negociación antes ni durante este conflicto, donde los medios de comunicación, y ahí un poco el, el envío que quería hacer con Canal 8 la delegada de los trolebuses eh, eh, metiendo todo el tiempo la conflictividad de la pelea del pueblo con el pueblo, o sea, los trabajadores con los usuarios que son los que van a trabajar, porque a mí no me digan que es que a bondi, van Bondi no a o Mestre vayan colectivo a, a, a, al trabajo y bueno, eh, en esa dicotomía es que en un punto ya... Bueno, con una gran movilización también hay que decirlo, donde 38 gremios adhirieron a una movilización que hubo Partidos el políticos, día lunes, gremios eh, y también una nota, una cosa interesantísima en estas distintos tipos de estrategias para poder desmovilizar este, este reclamo, se intentó dar los eh, los taxis gratis en el creo que fue el sexto día sí. de y lo, el gremio de los taxistas no, no quiso acatar la orden de este señor. De Solidar ¿quieren? Solidaridad sí. obrera, se dice. Exactamente, y se acercó a la misma marcha uh -huh. y fueron uno de los, viste, que siempre se hacen esas antítesis tan absurdas dentro de los, eh, los choferes de colectivos y los taxistas. Sí. Eh, en en bueno. la puja en Córdoba es más taxista remisero y ninguno de los dos acató. Mira, y ninguno de los dos acataron uh -huh. y sí, bueno, fue multitudinario lo que fue la marcha de ayer, comunicada sí. dentro de lo que habían sido las negociaciones exitosas o no, no nos olvidemos que ya estamos en conciliación obligatoria. Desde el lunes de la semana pasada. Desde el lunes de la semana pasada, lo que ilegalizaría la, bueno, la, el, la protesta el, para ellos. Y el conflicto toma mucho calor eh, el día domingo. O sea, en la de la semana ya venía caldeado, pero el día domingo, una cosa extrañísima en la mañana, conferencia de, de prensa de Mestre, que parece que lo hace a propósito porque salen meme y diría que lo resolvió en el after, porque también es otra de, la, de las cosas que a Mestre se lo identifica con la noche y la cocaína. Este, y el el domingo hacen esa, esa conferencia de prensa donde dicen que la policía provincial, la gendarmería eh, y la policía federal van a, a hacer un operativo donde van a salir los colectivos, digamos que en realidad terminó siendo el 15% de, de la flota que pudo salir a la calle donde hubo además en el audio se escuchaba hubo accidentes, gente totalmente incapacitada para poder manejarlo, capacitada pero con falta de experiencia, no sé, para eh, manejar los colectivos y además con, eh, con articulación con las fuerzas armadas digamos que no lo dijeron en conferencia, conferencia de prensa pero en realidad también eh, roce un poco la constitucionalidad ¿no? porque las Fuerzas Armadas no en conflictos eh, civiles no podría estar participando desde el año 83 eh, ni bien se salió de dictadura fue de lo primero que hizo Alfonsín entonces lo que confirmaría eh, que se le estas cosas a la madrugada exacto y el, bueno, y el lunes donde estuvo toda esta situación en la mañana, el bondi gratis y, y tal eh, a la noche los delegados se logran juntar con, con la provincia con el Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba no con la municipalidad, hacen un acuerdo llaman a que, a que se corte el palo, logran digamos, entrar a negociación lograr que los 85, 88 despidos se, sean reincorporados y eh, y que se paguen los nueve días de, de, de paro normalmente. O sea, no, normalmente, como si fuéramos a volver al, lugar, al, al momento de donde se dictaminó la conciliación obligatoria. A todo esto, Mestre dijo, eh, nosotros no estamos ahí, vamos a ver qué evaluamos. Horas después, dijo, nosotros no vamos a garantizar nada de eso, ni las empresas, le faltó decir, ni las empresas de, las empresas de mis amigos. <risa> <Claro>. <risa> Tampoco, y bueno, en el día de hoy... Eh, de vuelta hubo paro, pero se destrabó el conflicto porque no. Deja, o sea, iba a correr sangre, no sé. O sea, la verdad que es una complejidad muy grande. En cual ya, al de haber 85 despidos y la posición que tiene la municipalidad, también hizo que las bases necesitaran los que quedaban. O sea, estamos hablando de 800 unidades y 85 despidos. O sea, que este, estamos hablando del 10% de la. De la proxima, debe ser. Eh, sí, más o menos. Debe ser más o menos ahí. Lo que tiene es también mucho. es que nos ha demostrado cómo están dispuestos totalmente a llevar adelante un montón de medidas totalmente risorias. estas que tienen que ver con los taxis gratis, sacar a la gendarmería arriba de colectivos con tipos que no mm. tienen que no saben manejar. Y esta última comunicación que vos decís por Twitter a las 12 de la noche una sí, cosa muy desprolija. Sí, y además parte. me parece que en realidad si para cerrar el análisis es más un llamado a, a, a estamos dispuestos a, a, a todo para que acaten que otra cosa, digamos. Porque me parece que viene más por ese lado y porque no llamen a, a no se sé, disuelvan las paritarias nacionales y a, a mostrar puño digamos pero en lo electoral a Mestre no le debe haber ayudado mucho esta ojalá esta, que no movida ahí pasaba un poco de lo que eran una de las noticias nacionales más importantes para nosotros y un poco del desarrollo aprovechando que Matías había estado hace poquitos días en la ciudad de Córdoba y tenía más como para profundizar sobre esta nota vamos a un tema musical y seguimos con las noticias nacionales <música> again Tarde, pero aún no tengo ganas de dormir. Vengo de andar y de andar bajo el pueblo en tu lado de la noche. Estuve con vos, puro. Nos juntamos incidentalmente y decidimos irnos por ahí vagando y divagando. Platicamos largo de ayer, de hoy y de mañana como dos viejos amigos que hace mucho que no se ven. Biblioteca Popular Darío Santillán. Nos encontramos en Colombia el 2364 en el barrio Vial. Sick of bar, bang, jazz mark, thrash rock, with distortion on, distortion on, the moving, grooving, grinding, cruising, dissidents. 12 tone beat, eight total heat, nonsense cause it always Me, You got it right, you got it wrong, but sorry I'll fashion I'm on. Y estamos de vuelta con el cuarto bloque de la rosca de la tarde, este noticiero que no sale a la mañana. Y como bien desarrollábamos recién la noticia, una de las noticias nacionales, quizá de las más importantes, que es el paro en, en Córdoba y el conflicto de los transportes. Y siguiendo la misma lógica, tenemos a los docentes bonaerenses de nuevo en paro este miércoles. Tras reunirse funcionarios provinciales, los representantes sindicales anunciaron una medida de fuerza de 24 horas para este miércoles. También habría una movilización. Es la novena reunión de paritarias en el Frente de Unidad Docente Bonaerense que rechaza de manera unánime la propuesta presentada por el gobierno de la provincia por ser nuevamente insuficiente. Es lo que parecería casi la tracción lógica en la que nos estamos moviendo porque el gobierno de Macri está en todas sus expresiones tratando de hacer de que las paritarias no lleguen a buen puerto y que las negociaciones salariales sean esas. Y no nos olvidemos que es la propuesta que consiste en un aumento salarial del 21% para el 2017 en dos tramos, primero de 11% en abril y 10% en septiembre, lo que sería también eh, la misma lógica que están tomando los, los funcionarios de Córdoba con respecto al conflicto de los transportes. Lo que, parece, que parecería casi la política que se... Bueno, no parecería, es la política que se está llevando adelante con el tema de las paritarias, los salarios y el aumento. No nos olvidemos de que tenemos un acumulado de la inflación del 24% según lo que son las las cifras oficiales, y también esta lógica totalmente parecería tomada de los pelos de no solamente de dar un aumento inferior a la inflación, sino que también hacerlo en tramos, lo que terminaría solamente absorbiéndose con la inflación normal, de bueno, la inflación que tenemos que no sé si es, es normal, eh, por la defensa de los derechos culturales frente al mercado. Fue presentado en el Congreso el proyecto de una ley federal de culturas impulsado por el Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura FAC y TC y elaborando luego la realización de más de 40 foros participativos en todo el país. Esta presentación del proyecto de Ley Federal de Cultura fue definida por dirigentes y trabajadores de la cultura como la el acontecimiento político cultural del año. No nos olvidemos de que también tenemos que lamentablemente decir de que la cultura ha sido uno de los lugares más afectados luego del cambio de gobierno, no quiere decir tampoco de que el anterior era el gobierno de la cultura, pero sí lo que tenemos que decir es que los cambios han sido, si se quiere, sustanciales y sí nos han dado esto que tanto han digamos, mencionado durante su campaña, que es que queremos un cambio. Bueno, la cultura ha sufrido esos cambios eh, directamente proporcionales al a ajuste que se va llevando en distintas partes, ¿no? Y sí, proporc... además recordemos que en la, en la capital federal el, la punta de lanza del macrismo, eh, los espacios culturales independientes siempre han sufrido mucho eh, de clausuras y el eh, control policial, digamos, para tener una cultura eh, más de élite. Sí, eh, una de las lógicas también que se ha implementado es que en los distintos eh, fomentos eh, que se le han dado al interior, por ejemplo, en el caso del cine que es uno de los quizá elementos más golpeados con respecto a eso, se le ha, dado, se le ha otorgado casi cuatro partidas presupuestarias para hacer la modificación del Colón, que como bien decís vos, Matías, eh, nada tiene de la cultura más llegada al pueblo. Yo la verdad que cuando hablan del Colón no, no me siento muy identificado como para decir, bueno, ¿qué haces el fin de semana y vamos a ver una obra el Colón o no? no. Bueno, esos son casi creo que mil millones de dólares encima para poder arreglarlo y ponerlo en condiciones, lo que también se trató de los medios de comunicación como ponerlo en foco de el colón es de todos y tenemos que tratar de que sea toda esa cosa que está... Sí, en, en, en, en oposición con el Néstor Kirchner, el Centro Cultural Néstor Kirchner, que reunían bastante, pero bueno, cuando estuvo Merkel, eh, de, la canciller alemana, eh, la hicieron pasar por ahí porque realmente ha sido una gran obra. Este, no, no, la verdad que no estaría en desacuerdo con que el Colón como eh, espacio cultural, histórico de, de, de Argentina y sobre todo de Buenos Aires eh, tenga una remodelación que se lo merece, pero el tema es que, no, que eso no, no, no sea contrapartida y que no se hagan otro tipo de cosas eh, que están más cercanas a otro tipo de público. También está, el, desde mi opinión personal, es que eh, está todo bien que lo arreglen, que es su, es su teatro y es un teatro muy importante no solamente de la Argentina, sino también de la región, pero que lo paguen ellos, porque yo que soy de Río Negro nunca fui al Colón y nosotros estamos acá todos en La Rioja tampoco y tiene que pagar eso, la verdad que es bastante... a mí no me parece. Pero bueno, dentro de lo que es la, la parte cultural y dentro de lo que tenemos que hablar, hoy le estamos pegando mucho al gobierno nacional, no sé por qué, viste? Está difícil encima. Sí, no, no la verdad que es complicado, porque como hacen cosas bien. Y eso y... que todavía no hablamos, de la, no hablamos de las pensiones, que tienen que sacar las pensiones, porque con eso tenemos para hacer dulce. Sí, la verdad que sí. Identifican a 19 víctimas de la dictadura en una fosa común de Tucumán, a partir del trabajo del colectivo Comit y el equipo de antropólogos forense. A EA fueron identificados restos de casi una veintena de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina. Eh, los meticulosos mit trabajos que se realiza el colectivo de antropólogos en la memoria y la identidad de Tucumán continúan permitiendo el rescate de una vez más de más restos humanos en el pozo de Vargas el famoso, eh, la fosa común quizá sea la más grande de la argentina y se encuentra ubicada en el departamento de una de las 60 cuadras del centro de la capital de Tucumán no nos olvidemos de que esto que parecería algo que eh, tiene características siempre de notoriedad Porque la Argentina A diferencia de una serie ¿Estás bien? porque un, pensé que en un momento se estaba ahogando la señorita Catarina, que es nuestra, nuestra señorita en el, en el, en el piso la, es la estrella del programa Sí, no, lejos eh, una, Esto mientras hablamos de, la, de el descubrimiento de esta fosa común y el reconocimiento de 19 cuerpos en la provincia de Tucumán, este equipo forense que es internacional, no nos olvidemos que es el mismo equipo eh, de forenses que viajó a México en el momento en el que se dan los 43 desaparecidos normalistas en en, en el país de México, uno de los argumentos más fuertes que eh, responsabilizan directamente a Peña Nieto por la, el ocultamiento y la participación policial. ¿no? México tiene un temita así bastante parecido a la Ciudad de Buenos Aires, con la contraposición entre lo que son los federales, la policía del Estado, la policía de la ciudad, donde cada uno responde a cárteles distintos. Bueno, este grupo, que de eh, gran notoriedad a nivel no solo nacional, sino internacional, ha descubierto nuevamente... El, eh, no sé si decirlo lamentablemente o no, porque también lo que sucede es que descubrir eh, cuerpos en una fosa común es algo que solamente nos retrae a lo cruendo que fue la, la dictadura cívica-militar en Argentina y lamentablemente, como decía también, el gobierno actual que está casi impulsado totalmente por la lógica contraria a la que se ha llevado, no solo en el gobierno anterior, sino en toda la democracia en la Argentina. Ni siquiera Carlos Menem, uh mira, no lo nombré. Ni siquiera Carlos Menem había tenido la, el tupé de decir las cosas que ha dicho este hombre como revalorizar la tirada de las dos demonios y cosas por el estilo. Sí, es re, sí no, no lo diría de esa manera, me parece que el punto final también fue... ¿Catalina está, está lista para hablar al aire? Ahí estamos, fueron las palabras de acá la estrella del programa. Eh, no, como iba diciendo, la, la ley de, de, de la audiencia de día fue de Menem igual, así que también es relativo, pero, pero sí, de cuestionar los 30.000 desaparecidos creo que es un gran símbolo de, de, de, este, de esta nueva política de derechos humanos. Una de las cosas interesantísimas es que eh, la búsqueda de la verdad siga siendo una de las constantes independientemente de quién sea el gobierno que esté en el de turno haciendo esto, que, y la diferenciación grande que existe entre el Estado y el gobierno, que es algo que no debería dejar de decirse en cada momento. Pasamos a lo que me parece a mí la noticia de la semana, junto con lo que, bueno, ha sido un debate dentro de la radio y el tema de las noticias con eh, las cuestiones que tienen que ver con eh, el conflicto de transporte en Córdoba, pero también la justicia le ha otorgado la excarcelación a Igui. Eva Analía de Jesús y fue excarcelada y espera el juicio oral en libertad. Estuvo detenida casi ocho meses tras defenderse de un ataque machista rumbo a su absolución una vez más el feminismo organizado construye otra historia de liberación y acá a mí me parece que tenemos que hacer un punto como para poder explicar no solamente lo importante de que ella esté esperando el juicio oral en libertad sino eh, calificar algunas cosas que por mucho que se han reiterado a veces eh, pensamos que no habría que volver a hacerlo pero cuando decimos ella fue víctima de un ataque machista tenemos que Lamentablemente decir estas cosas que son una barbaridad Que es ella al ser lesbiana Y la, intenta, la, la violación y el ataque que ella sufre Es una, lo que ellos denominan un ataque correctivo Sí, o sea, la violencia machista se vio eh, Por tres personas que por ser lesbiana la violaron Ocho personas Ocho personas es el ataque Perdón Y este... ¿Cómo es? Eh... Y bueno, en esa eh, corrección es que ella se defiende y termina en defensa propia asesinando a una de estas personas. Lo que ayer eh, teníamos la, la oportunidad de hablar un poco con Camila mientras estamos haciendo el noticiero a la tarde, hablábamos de que a veces se le carga las tintas al movimiento feminista por ser excesivamente reaccionario con algunas cosas a la hora de, a la hora de reaccionar justamente con estas cuestiones que... Eh, no, tendrían ningún otro, es un, no sería nada asimétrico decir las cosas que se dijeron y la movilización que se planteó, ya que la justicia tiene un tilde y el Estado tiene un tilde altamente patriarcal que pone, en, por ejemplo, en el caso del juicio que le hacen a, esta, a Iggy es, eh, ponen como testigos del ataque a algunos de los, de los tipos que la habían atacado ya también o sea que obviando ampliamente la situación en la que ella es la víctima ...del ataque y de la violación... ...y en eso que vos acabas de decir... ...que parecería tan simple como en defensa propia... ...uno de ellos muere... Eh, sí, no después tendría... la complicidad de la justicia... ...donde, donde obviaron ciertos... Eh, ...momentos, digamos... ...en los cuales... Eh, era, ...no era necesaria la, la, la... ...carcelación de, de Iggy, ...y que bueno, también la, la, la justicia... ...la sociedad patriarcal... ...que también es gran cómplice de la justicia misma... ...con este y otros casos... Hizo que, bueno, después de un proceso eh, con una nueva defensa pudiera llevar adelante este, esta liberación. Que cabe destacar que también ha sido producto de la movilización eh, nacional este, de, de todo el movimiento de mujeres. No, no hubiese sido posible sin, sin ese elemento fundamental una Ahí pasaba lo que eran las noticias nacionales y el desarrollo que hemos podido hacer el día de hoy. Así que pasamos a escuchar un tema y ir pasar a nuestro último bloque del día martes en esto que se llama La Rosca de la Tarde. Noche no hace falta decir porque fue busco tus ojos si estoy nublado harto de mirar la realidad llegar El mar se mueve en el fondo, no paramos de reír. Si quiero abrazarte. A dónde puedo llegar, no sé el mar se mueve en el fondo, no paramos de reír, no paramos de reír. Encontraré donde pueda, me llevarás hasta el cielo, perdurarás en el aire mientras te voy y Estamos de vuelta con el último bloque de la rosca de la tarde Este noticiero que no sale a la mañana con un montón de información Hemos hablado bastante, hemos pasado, si se quiere, por el ámbito local bah, Si se quiere no, lo hemos hecho, hemos pasado por el ámbito local Por el ámbito nacional y hemos podido desarrollar algunas de las noticias Que nos parecen las más importantes en este momento Tenemos eh, una parte, quizás, si se quiere, la irrupción De una de las personas que trata de hacer callar a la gente que está atrás eh, Que es la señorita Cuni que nos va a dar una efeméride musical bastante particular No. Hola, eh, un día como hoy de 1986 muere Benny Goodman en Nueva York, eh, un clarinista, clarinetista de swing y director de la big band de la edad dorada del jazz, dominado por completo del swing, del que fue uno de los principales impulsores. Y ahí pasaba la efeméride en este día que nos olvidamos de mencionar que hoy es martes 13, pelado. Tenés que tener cuidado, ¿eh? Ojo. No, no, no, no me lo digas así, por suerte me acabo de dar cuenta. Eh. Sí, vos sabés que dicen que cuando te das cuenta de, de que es un día así que, tiene, que puede tener ese tipo de connotaciones, te empiezan a pasar cosas. Esperemos que no sea el, el caso. No, no va a ser el caso. ¿No, te ¿No va a ser preocupes. el caso? ¿Te gustó no. hacer el noticiero a la tarde? Sí. Sí, te gustó. Sí, sí, no me vas a tener molestándote acá seguramente otros, otras tardes, otras roscas de o, la tarde. ¿Otras roscas de la tarde? No, a mí no, sí. la verdad es que no me molestaste para nada, la verdad. Así que bien. Bueno, una vez bueno. pasada la, la efeméride de, de la señorita Cuni, tenemos que decir que saludos a los que nos han estado escuchando durante todo el programa. La verdad es que les agradecemos muchísimo eh, por la participación y los mensajes de afecto que son... Eh, bueno, uno o dos de afecto y los otros insultos, ya mejoraremos el resto de las cosas. mandamos uh -huh. un. Sí, decime. Voy a dar la, las vías de comunicación que a vos no te gusta, creo que voy a venir solo a dar las vías de y comunicación. Y el clima podrías dar también. El clima, ah, el clima lo puedo dar también. ¿no? Dale, ¿tú? a ver, Acá en, en la app del celular. Este, en este momento hay. No, es toda otra cosa. 18 grados en la ciudad de La Rioja. Me, me parece un solo que está... parcialmente nublado, ¿está mal? ¿Tuyo dice otra cosa? No, no, no, sí, el mío dice mío dice 18, 18 grados creo que hacían a las 4 de la tarde hoy. Bueno, no sé lo que dice la app. Dicen 13, el mío. Eh, bueno, por eso, no sé, este, ¿qué querés que te diga? Ahora hay 18 grados, honesto. O sea, si querés, salimos... Y vemos. Y vemos. Eh, y bueno, las vías de comunicación son Facebook, Cooperativa Radio Voces, en Tunei, Radio Voces La Rioja, para poder escucharnos... Eh, por el, su, tu celular o la app de TuneIn. Eh, la web es triple, triple, triple, triple, www.radiovoces.com.ar. Y la gran novedad en Radio Voces es el WhatsApp con el 380-4939-434. si sí, lo puedo repetir, sí, como no. Gracias. 380-4939-434. Es un celular de claro, no sé para qué pones el celular, si es para que mandes WhatsApp la empresa y más, así, o sea, no nos pagan la empresa. Entendimos. Para que veamos <risa> cuál es. Así que voy a decir, claro, vamos a estar personal. Claro, no, a estar basta personal. de chiviar, por favor. Y eh, bueno, esas son las vías de comunicación. Eh, esperamos que te llames a, al orden y los digas al principio del programa, Emanuel Girard. Bueno, Girard, con D. Bueno, está bien, sí, mañana los voy a decir yo. Eh, bueno, ahí pasaba este segundo programa de La Rosca en este, un noticiero a la tarde. Muchísimas gracias, Matías, por habernos acompañado hoy. Le mandamos un abrazo a Inés. ¿Cómo? Ah, sí, por supuesto. Acá tenemos al operador, el, el operador que es el hombre tras el telón de Aldea Global que nos dice, no se olviden de decir de que a, la, a partir de las 9 de la noche tenemos Aldea Local con el análisis de las elecciones sí. con una de las grandes triunfadoras en el piso y comunicaciones telefónicas con lo que han sido los, algunos de los, no, todos los, los que vinieron a debatir en el mismo programa Aldea Local sí. el día 19, así que los invitamos a partir de las 9 de la noche a que escuchen Aldea Local en esta emisión especial que tiene que ver con el análisis de las elecciones. Como bien decía recién, le mandamos un saludo grande a Inés, que seguramente nos está escuchando y que se mejore para que la podamos tener el día jueves en el estudio. Gracias, Matías, por habernos acompañado. Cuni que se encargó de ponernos en el aire. La señorita Kahn de Winter, que estuvo en producción y redes sociales. Marian, que estaba tipo río de auxilio. Decir, bueno, si necesitan a alguien, estoy acá. Así que muchas gracias, Marian, por haber venido. Y bueno, gracias a Teri que lo tuve todo el, todo el programa al lado. y No, no hablé de él en ningún momento. En quienes hablas es Emanuel Girard y le mando un beso especial a la señorita Débora Melian y a la señorita Valentina que estaban, escuchando la, que estaban escuchando la radio durante todo el programa. Así que les mando un beso grande. Y hasta mañana, como le decimos siempre, la rosca de 6 a 8 todos los días por Radio Voces. ¿Qué está haciendo, por favor? <ríe> Díganle algo. Eh, así que eso, ¿querías decir algún saludo vos, algo por el estilo? No, no, se ríen, se ríen, la gente no ve lo que estamos haciendo pero, Sí, gracias a Dios Pero por eso, o sea, no, no, no, no viene al lugar que se ríen Solo estoy, estoy parado con el micrófono, nada más Seguro, ¿sí? ¿podemos hacer el programa parados, hoy, te parece? Sí, es, es, muy, es una técnica, que se usa Sí, sí, sí, seguro pero, eh, Recomiendo el programa de Marcetti en Radio Nacional Córdoba Que hace todos los días de, a la noche El vagabundo de las estrellas lo hace parado el programa Muy buen programa Muchas Después, gracias ya. Bueno, lo vamos a ver. Muchas bueno. gracias por habernos escuchado. Nos vemos el día de mañana de 18 a 20 en esto que se llama La Rosca de la Tarde.